Haciendo frente al gobierno de los dueños de todo, cuando la tiranía se hace ley, la rebelión es un derecho. Buenas tardes, viernes 23 de febrero, día de lucha, tremendo día hoy. Son las 16.08 y me acompaña... ¿Cómo Mi estás? querida Patricia Amarelo, buenas. ¿Cómo estás, Chani? ¿Todo voy bien? A decir, voy a decir olis, como decís eh, vos. Sí, me, me olvidé decir olis, mirá. <risas> estoy, estoy a full, eh, como todos los compañeros y compañeras que se hicieron frente hoy en más de 500 puntos del país, compañeros del autor de la economía popular, eh, de diferentes frentes, eh, visibilizando una vez más esto que, que viene tras nuestros pasos, que es el hambre, Y, y es hay mucho de eso hoy para hablar en el programa eh, Y entre otras cosas también Vamos a leerle lo que está circulando ahí por redes y por Whatsapp Donde también nos pueden dejar un mensaje en la difusión del programa ¿Qué tenemos, Patry? Sí, eh, antes que decir lo que tenemos voy a decir algo que tiene que ver con, con la jornada de lucha ¿no? Por el hambre de hoy Librar luchas concretas Aunque parezcan chiquititas En cada rincón, en cada barrio, en cada plaza, en cada fábrica En cada oficina, en cada aula Es la posibilidad real de construir huelgas Que vuelvan a ponernos en el lugar central que necesitamos y que perdimos Menos que eso, seguiremos siendo convidados al debate cívico En las redes, en la televisión, en los parlamentos para que sigamos estirando la posibilidad como clase de ser, como debemos ser, protagonistas de nuestra historia. Bueno, esto es algo que compartió un compañero de Córdoba y hoy tenemos nada menos que una jornada nacional de lucha contra el hambre y la pobreza. Desde los más de 500 puntos del país escucharemos las voces de sus protagonistas. Crece la indignación y la bronca ante una ministra repudiable. Esas serán las palabras de Lito Borelo en sus declaraciones en la movilización de, de esta tarde. El secretario de Derechos Humanos de UTEP. Vamos a tener su voz también en el programa hoy. Sí, su voz ahí en, en la primera línea de lucha. Y como todos los viernes y los lunes, el Noti enfermezcaba en la ciudad más rica de la patria, la mayor desigualdad. Saludos a todos los compañeros, compañeros, vecinas, vecinos que nos están escuchando. Ponemos un temita para ir acomodándonos y también vayan poniendo la paga. Exacto. que se las al despertar y ver que sus hijos quieren desayunar. Quieren desayunar. Entonces salgo a la calle miro que una bella señora Se la quiere arrebatar Pero la parte más fuerte Reflexiona y siempre gana Yo no quiero robar, yo quiero trabajar Soy una muy buena persona Como para estar en cana Qué ejemplo a mis hijos Les voy a dar Pero qué ejemplo les daré si hoy en las calles, mucha gente digna que quiere trabajar, los hijos ven al padre y junto murmuran, ellos no quieren ser un tonto trabajador, porque el que trabaja aquí nunca progresa y se hace rutina la preocuparla la mucama no podemos negar que algo anda mal hay mucha miseria mucha desunión algunos pelean por lo poco que tienen y otros lo miran por televisión un amo lo tratamos y salgamos todos juntos por lo tuyo por lo mío, por lo del que tengo al lado, y cuando la gente podrá entender el suño nos maneja como ganado. Seguimos escuchando al Gran Pueblo Salud por FM Riaxuel No te enfermes Cava Laboratorio de Cine es un taller de realización audiovisual para jóvenes de 15 a 23 años. Se cursa en Almagro, Villa Crespo y arrancamos en abril. El espacio es de formación a partir de la realización de materiales audiovisuales donde se aprende lenguaje musical y aprendes a hacer tu cine. Para informaciones escribí a arroba laboratorio.cine en el Instagram o al siguiente celular 11 61 77 97 37 repito 11 61 77 97 37 Encuentro de la Resistencia Mañana, sábado 24 de febrero, van a realizar la restauración del mural Homenaje a Madres de Plaza de Mayo. Convocan a muralistas, músicos, murgas, fotógrafos, videógrafos a participar de la colecta solidaria de útiles escolares. Vení a aprender fileteado en el mural. Esto es en el IMPA, esquina Querandíes y Pringles en Almagro Cava. Esto se va a realizar desde las 11 de la mañana hasta las 20 horas. Recuerden, Pringles y Querandíes. Andar carnavalero. Buenos maderos para resistir el naufragio. Vamos a presentar a Coco Romero en voz y guitarra y Bombo Murguero. ¿Dónde es esto? es mañana, sábado 24 de febrero de 2024 a las 17 horas en el Museo Etnográfico Juan B. Ambrosetti que queda en la calle Moreno 350 de la Ciudad de Buenos Aires. El Aedes albifasciatus es una especie muy molesta de mosquito dada su agresividad y omnipresencia de sus efectivas molestias. Dada su avidez por succionar sangre, las hembras de esta especie de mosquito se transforman en vectores de enfermedades. ¿Cuáles son los modos de prevención? Para prevenir sus picaduras se aplican distintos métodos, los que deben también ser efectivos contra otras especies de mosquitos. Mientras está en el aire libre, usar ropa superior de manga larga e inferior que cubra las piernas, preferentemente de colores claros. Utilizar repelentes químicos, también hay repelentes caseros, tanto sobre la piel expuesta por como también sobre la ropa. En los inmuebles colocar en las aberturas telas mosquiteras y encender espirales y tabletas repelentes. Continuamos con Al Gran Pueblo Salud Bueno, así como tenemos notro, nuestro Noto Infermes, Cava y haciendo una unión con esto que viene próximo... ...que es eh, lo que fue el corte en... ...compañeros y compañeras de UTEP, de Avellaneda y de Quilmes... ...se unificaron en una sola lucha, en un solo puño, eh, cortando todos los accesos al Triángulo de Bernal... ...y sumando que venimos del Noto Infermes, los vamos a invitar y vamos a tener luego un poquitito más de información a los próximos talleres de, eh, en la carpintería de la gente del Fogón, en Avellaneda, Hola. que le contamos de paso a todos los que nos están escuchando y se entera Patri también. Va a empezar un curso de tapicería completamente gratuito, Uy. que va a ser los sábados, se van a dictar los sábados, los, dictan los propios compañeros que ya están formados, eh, de la mano de un DAW que siempre también estamos articulando. Y de paso... Diciendo esto mismo, los compañeros y compañeras del Fogón junto a toda la Autoridad de Llanera y Quilmes se han presentes hoy en el Triángulo vernal como decíamos, y hemos recolectado diferentes voces de cuál era el reclamo, ¿no? Más allá de un montón de otros panoramas y un montón de otras cosas que nos están afectando, eh, fuimos directamente a pelear por... Eh, el alimento de los compañeros sí, que viene retenido desde octubre de, del año pasado, que se viene luchando, si viene consiguiendo, si viene peleando y desde diciembre no se ve absolutamente nada en ninguno de los puntos, en ninguna de las bocas donde recibíamos y esto no solo afecta a la olla de, de los compañeros en casa, sino las ollas populares que son las que eh, día a día dan alimento a diferentes vecinos y vecinas de estos barrios de estos territorios eh, más humildes y Vamos a ir escuchando las voces de diferentes compañeros, referentes. La verdad que hubo muchas voces variadas. Y vamos a ir con el primero, que es nuestra compañera Verónica Banegas, la, la compañera del Frente Popular Darío Santillán, que entre otras cosas decía no que si no salimos nosotros mismos, nadie va a salir a pelear por nosotros. Bueno, nos encontramos acá, a GPS... En el corte, en el Triángulo de Bernal, donde están los compañeros de Avellaneda y de Quilmes, nos va a presentar la compañera y, y va a dar un panorama de lo que estamos haciendo hoy. Hola, ¿cómo están? Buen día. Soy la compañera Verónica Feliz Abanegas, del Frente Popular Darío Santillán. Bueno, nos encontramos acá haciendo un corte, ya que nos han delegado de... Sociales, así que nos han congelado nosotros nuestro potencial trabajar y bueno, si nosotros no salimos a la calle, no va a salir nadie por nosotros. Y nosotros quizás laburamos más que cualquier otra persona, estamos ayudando a gente que no tiene para darle de comer a los chicos, ancianos. Así que bueno, nada, acá estaremos hasta que tengamos una respuesta de todo el gobierno, porque el gobierno no nos da ni cinco de pelota. Bueno, muy clara la compañera Verónica que señalaba muy bien que es esencial tener una respuesta que no van a poder dilatar una respuesta porque los movimientos populares, las barriadas, los vecinos van a seguir saliendo, las organizaciones de nuestro pueblo organizado van a seguir saliendo y se van a quedar hasta dar con la respuesta que se espera. Bueno, un poco más sumaba esto nuestro compañero Hugo, de Peronismo 26 de Julio, que se animó también a decir algunas palabras. Hola, ¿qué tal? Soy Hugo del Peronismo 26 de Julio, responsable del Frente Social 17 de Octubre. Ah, y acá estamos, en esta medida de lucha, en contra del ajuste del hambre, en contra de las medidas de este gobierno neoliberal, que lo único que hace es ajustar a los más necesitados, a los pobres, a todos los trabajadores de la economía social que constantemente nos están nos están llevando a una situación deprimente somos todos vecinos compañeros que estamos luchando para poder sostener las unidades la, las ollas populares abiertas los comedores mererendnderos ellos ellos mientras que viven poniendo en cargos políticos a los pueblos familiares ahí está la verdadera casta política y reprimiendo a los más necesitados. Bueno, evidentemente todo está planeado, como decía el compañero Hugo, para que los ricos sigan siendo súper ricos, hiper ricos, recontra ricos y nuestro pueblo, nuestra clase trabajadora, los trabajadores de a pie sigan luchando por los alimentos. Así es, así es. Y no solamente había organizaciones sociales, también estaba la compañera María Alba, que es concejala de Unión por la Patria y estaba en la medida de lucha estaba en la calle con nosotros y nos compartía estas palabras bueno este soy maría Alba concejala de unión por la patria eh, representando al sector de los que menos tienen los trabajadores y trabajadoras de la economía popular y bueno hoy estamos en una gran jornada de lucha en 500 lugares de toda la argentina y porque ya no podemos sostener más nuestros comedores y la verdad que somos nosotros como trabajadores que también nos alimentamos de ahí mismo y no nos da mucha bronca no poder ayudar al vecino que viene con su vianda y te pide un plato de comida hoy más que todo en lo que estamos todos, ¿no? Que todo está por arriba de las nubes, la canasta básica no llegamos y bueno, muchos compañeros y compañas a fin de mes ya todo hoy estamos también con los gastos de los útiles escolares o sea, a todo esto nos está llevando este gobierno. No, la suba de transporte. No, la suba de tarifa del transporte, de la luz, que pagan también algunos. Así que la verdad que este país eh, está con mucho hambre, lo que no veíamos hace muchos años atrás. Y hoy va, también vemos que está explotando todo. Y bueno, nosotros este salimos a manifestarnos que nada está bien, que todo está mal. Eh, no estamos... este de acuerdo con todas las medidas que está tomando este gobierno, el potenciar trabajo se está desvinculando del salario mínimo vital y móvil. Como dijeron al principio, se congeló, entonces nuestros compañeros y compañeras no van a tener el aumento del salario mínimo vital y móvil. Eh, con la inflación de estos dos meses, que, que pasamos más del 50%, o sea, ¿a dónde vamos a llegar? entonces Eh, la situación de muchas compañeras nuestras que son madres solas, solteras, está llegando al límite, eh, llegan y te cuentan que no pueden ni siquiera para darle la leche a los chicos, es un privilegio hoy comer en este país, la verdad que es eso, y bueno, y vamos a estar en la calle siempre, eh, porque es eso, las calles son nuestras, nunca la vamos a abandonar, y todos los derechos conquistados que hoy tenemos nosotros, lo hemos logrado así, así que no tenemos miedo, estamos de manera pacífica, y, y bueno... Esperemos que la señorita Ministra Petrovelo se digne a, a escucharnos y a atendernos nuestros pedidos porque con el hambre de los chicos no se jode. Bueno, eh, más claro, imposible, María Alba, la compañera concejala que describía una, una postal de época, las ollas están vacías y con el hambre de los niños no se jode. Es lo que planteaba y, y el plan de lucha que retoma un poco lo que hoy decíamos en nuestra primera eh, presentación del programa, ¿no? Cuando la tiranía eh, se hace la ley, la rebelión es un derecho. Así es, tenemos mucho más material, necesitamos...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 Escúchanos de lunes a viernes de 17 a 18 horas solamente por la FM 100.1. Prende la radio y rompe el cerco. más que seamos de calle no nos va a callar entre nosotros no somos los enemigos Trato mal con la ayuda con los gobiernos que reprimen que ajustan con las clases dominantes o sea con la gente que quiera ahogar al hip hop al arte a la cultura a los barrios con esa gente trato mal esa gente es mi enemiga y entre iguales la mejor prefiero escuchar algo que me motive a salir adelante mensaje positivo transformado en arte fm riachuelo la 100.9 100, 100. Se deja todo antes de colgarlo Vamos con. Al gran pueblo salud. Y seguimos en vivo en la GPS 1638 y bueno, seguimos acá con Patri compartiendo los audios de los compañeros en lo que fue esta jornada de lucha, específicamente en el triángulo de Bernal los compañeros de Avellaneda y Quilmes. Eh, nos quedaron pendientes algunos obvios, así que vamos a, a seguir. Eh, tenemos una voz muy importante, que es Silvia, de los recuperadores eh, del Ecopunto de Avellaneda. Eh, ella habla específicamente de lo de la realidad de los comedores, ¿no? Así que ahí vamos con su voz. Bueno, mi nombre es Silvia, soy coordinadora del Ecopunto de Avellaneda y, bueno, estamos acá en reclamo de... El tema de la mercadería que hace más de tres meses que no nos baja mercadería para los comedores y cada vez hay más hambre. No los comedores no tienen ni puré de tomate, ni seco, nada ya para dar y hay gente que cada vez hay más hambre y viene más gente a buscar la comida. Por eso se hizo este este corte acá para manifestar eso, a ver si nos pueden dar bajar la mercadería para los comedores porque están cerrando muchos comedores. ...y no, no tenemos nosotros un fondo para estar cubriendo todo... ...porque ni verdura ni nada ya tenemos. Sí. ¿Y cómo es esto de tener que dar la cara acá para que nos escuchen... ...y también lamentablemente ir al barrio y darle la cara al, al vecino vecina... ...que mmm, tenemos que decirle que no tenemos para, para cocinar? Sí, eh, eh, es difícil uh, dar decirle a una persona que no tenés para darle un plato de comida... Y los comedores estaban los cinco días en la semana y ahora lo están bajando a dos veces por semana y hacer aunque sea dos veces copa de leche, porque no, no tenemos para ya para racionar la soya, nada de eso. Bueno. Eh, acá la compañera Silvia del Ecopunto de Avellaneda nos aclaraba muy bien que las ollas están vacías, que hay comedores que se están cerrando, eh, que si ellas tuvieran, como lo dice de una manera con la ternura de los pueblos, no la solidaridad como la ternura de los pueblos, si ellas tuvieran como conseguir estos alimentos, seguramente las ollas populares seguirían activas como siempre lo han estado desde la pandemia y desde antes de la pandemia. Una lucha histórica en nuestro pueblo, tener las ollas siempre, las ollas populares siempre llenas de comida para el barrio. El barrio da de comer al barrio, como dice Silvia. Exactamente. Tuvimos una charlita bastante larga ahí con Silvia porque eh, esto de que deseamos, ¿no? Estábamos ahí dando la cara para reclamar lo, lo que es nuestro derecho ¿no? el, el alimento y a la vez en el barrio después llegar y dar la cara con los vecinos que es che no hay para cocinar hoy no hay esto, hoy no hay lo otro eh, los propios compañeros poniendo del bolsillo eh, carne porque es de lo, lo más difícil de, de conseguir careteando en alguna carnicería, algún carnicero amigo eh, hablaba también de, eh, de la verdura que hacen ellos los compañeros que son eh, recicladores, andan mucho en la calle y eh, en el mercado central lo que hacen ellos es hablar con los que tienen los negocios y se les saca por ahí de lo que es descarte ellos recuperan todo lo que pueden y todo lo bueno que le pueden sacar a eso lo llevan a las ollas o sea y se lo dicen al vecino saben de dónde sale y es otra otro trepo y otra dedicación que le ponen pero de verdad que es para seguir manteniendo la olla y es como sea como decía de cinco ollas a la semana se fueron a dos y que algunas quizá no es cena, sino que es merendero. Eh, capaz que el que no la vive, el que... De verdad, o sea, sepan que el que estaba contando con ese platito de comida, con esa ollita de más, no está teniendo ni eso. Eh, y ya ni los propios compañeros podemos sostener, por más ganas que, que tengamos. Entonces, bueno, esa, esa conversación la verdad que es bastante ahí profunda. Es de lo que en todos los todo territorios, ¿no? verlo acá... Eh, eh, a un medio popular, ¿no?, donde sí se nos escucha y donde sí va, vamos al punto de lo importante. Eh, creo que es, es meritorio decirlo. Sí, eh, aparte es importante recuperar la idea que, que cuesta decirla, pero son trabajadores y trabajadoras que a veces van a trabajar sin comer. Sí, inventamos el trabajo, inventamos que cocinar, todo inventamos. Sí. Eh, y bueno, y por último, y no menos importante, está Adrián, nuestro compañero del de Movimiento Evita, Eh, Adrián también se explaya bastante, pero algo que dice también es que eh, no nos deja ya margen, que lo mismo que está diciendo Silvia sí, en otras palabras, ese margen para subsistir. Ya casi ni inventar podemos. Lo escuchamos en la voz de Adrián. ¿Qué tal, compañero? Buen día. Bueno, mi nombre es Adrián, soy del Movimiento Vista. Eh, tengo responsabilidad dentro de la UTEP. Eh, acá en un, una acción de lucha me la continuidad de un plan de lucha que venimos ejecutando con todas las organizaciones sociales que componen la UTEP. Y bueno, la idea es marcarle la cancha a este tipo, a este gobierno nacional que, que claramente nos está hambriendo, eh, a corral a nuestros pueblos, eh, hambrea a nuestros viejos, a nuestros pibes, eh, y sobre todas las cosas... Eh, nos deja sin sin margen de de, de cómo subsistir a, lo, a los trabajadores. Digo. Un montón de medidas, como la baja de los subsidios, los transportes, a, a los hospitales y demás, creo que nos claramente afecta a, a los sectores que menos tienen y a los más desprotegidos. Entonces, eso es en realidad lo que nosotros buscamos con este plan de lucha, ponerle un freno a este tipo y, y que termine con este con este plan de, de hambre a nuestro pueblo y, y, y de que deje de vender a, no, a nuestra patria. ¿no? Bueno, y también en continuidad con esta jornada de lucha contra el hambre, en la ex Casa de Patria Grande, en Juncal y Carlos Pellegrini, nuestro compañero, el Secretario General de Derechos Humanos de la UTEP, Eh, estuvo eh, también presente y recibiendo a todas las organizaciones del ¿no? movimiento piquetero y las organizaciones en lucha de la UTEP nos decía estas palabras que vamos a escuchar con mucha atención y que después vamos a tomar en cuenta para reflexionar sobre estas palabras que nos va a decir Lito y que dijo Lito ahí a viva voz eh, delante de todos los compañeros en la Casa Patria Grande. Estamos con el compañero Lito Borello, Secretario de Derechos Humanos del UTEB y Coordinador Nacional del Movimiento Popular Los Pibes, frente a las puertas del Ministerio Inhumano, exigiendo la baja de alimentos, bueno, exigiendo muchas cosas. Lito, ¿qué te parece cómo está la situación de los movimientos populares hoy, que está predispuesta a hacer un plan de lucha a nivel nacional y a seguir este plan eh, en cuanto, en tanto, nos den respuestas ¿no? Bueno, crece la indignación, labrón bronca, una ministra fundamente repudiable una caradura que ha tenido eh, la posibilidad de estar con el Papa Francisco que fue a sacarse la foto y que la verdad no tiene corazón, no tiene sensibilidad y está empujando a la gente a la desesperación nuestro pueblo vuelve a mostrar un grado de madurez las organizaciones hoy aún con arco amplísimo de pluralidad, donde no todos pensamos lo mismo, es indudable que nos estamos juntando en la calle y en la lucha. No nos van a dividir si toca a un, a nuestro pueblo al hambre, a la miseria, y quieren y van contra las organizaciones y los sindicatos, porque sabes que vamos a resistir ni el empobrecimiento de nuestro pueblo, ni vamos a permitir el saqueo, por lo tanto en el lugar que tenemos que estar, en la calle, codo a codo, y con nuestras organizaciones hermanas. En el lugar donde hay que estar, no aclaramos, nadie recibió a las compañeras y a los compañeros en lucha, eh, en defensa, por el alimento, en, en contra del hambre de nuestro pueblo lito ahí con los movimientos de compañeros trabajadores y trabajadoras... Eh, ...defendiendo nada menos que no solamente un plato de comida, una olla popular... ...sino también el derecho a vivir, la dignidad de alguien que tiene derecho a trabajar... ...y a vivir de su trabajo. Hoy, por ahí hablando específicamente de lo alimentario, ¿no? porque es una gran urgencia... Pero la verdad que no están metiendo la mano por todos lados. Eh, como decía Lito, esto es eh, es, es, un, es un manoseo que viene ya de 70 días, de, como decía una ministra, que tuvo oportunidades, que que tienen con qué, que tienen que poder decir tenemos esto y es para esto. Directamente no quieren soltar nada para los movimientos populares. Y no es directamente eh, que es falta de fondos o falta de, eh, no sé, algún decreto, sino que parecería que eso es, no parecería, es una intención. Todo es con intención, porque somos claramente uno de los focos eh, en los que ellos saben que podríamos llegar a combatirles, saben que somos eh, la insurgencia, ¿no? que podríamos llegar a sacarlos como lo somos sacado en el 2001 y no se compara porque de hecho es muchísimo peor, peor esta situación esto de, venimos de hace dos, tres semanas de la fila del hambre eh, la fila contra el hambre donde nos dijeron que vayamos cada uno con nuestro DNI a pedir lo que se supone que es un derecho ¿sí? lo, donde ellos ya tendrían que estar contando eso, no tienen que esperar a que nosotros le digamos, che necesitamos esto tienen que trabajar para prevenir esto, no ser precavidos de las necesidades del pueblo y rompiendo el sentido de comunidad que tenemos como compañeros, eh, estamos acostumbrados a vivir en las barriadas, en, la, en los barrios más humildes, en los territorios en donde de verdad se lucha, se trabaja todos los días, y no hablo solamente de organizaciones sociales, hablo de gente asalariada, gente con trabajos en blanco que está por debajo de la línea de indigencia. Hoy trabajadores municipales de Quilmes hablando sobre no tenemos por qué andar hablando de nuestros sueldos, pero verdad no aclarándoche no nos alcanza a nosotros que somos trabajadores en blanco no nos alcanza para vivir y estamos muy por debajo de la línea entonces quieren romper esto ni hablar ley anti piquete ta, ta, ta. sacarnos de las calles desunirnos eh, este sentido de comunidad en el que nosotros tratamos de que no ni siquiera es la moneda la que eh, vale sino el intercambio, el verse, el hablar, el laburo eh, el producto por un laburo, un laburo por un producto en, en el diálogo hay tantas cosas en, en la... En ir dividiéndonos ¿no? para reinar mejor ese 2% que son los que hace 70 días están enriqueciendo muchísimo más Sí, Lito lo aclaraba muy bien cuando decía no nos importan las diferencias que tengamos no no es eso lo que nos va a desunir eh, no nos van a romper ¿no? Eh, no vas a hacer las pequeñas diferencias de ideas porque lo que aglutina es es la ladera la panza, los niños, las niñas, los, las criaturas que están sin comer eh, de la cual nada menos que la ministra del hambre y de la inhumanidad pretende llenarse la boca sin, sin, sin, sin, sin, sin pagar ningún tipo de costo político por nombrar a las personas pobres como las nombran permanentemente para... No sé, para expiar una culpa Para sacarse un remordimiento Pero no están haciendo nada Hablan de nosotros, no de, de los pobres De de las organizaciones sociales De los movimientos populares De los para barrios saquear. carenciados Hablan de nosotros Pero con nosotros no hablan No se sientan, están súper cerrados al diálogo Están eh, súper cerrados A escuchar de verdad Porque parecería que hasta que no le golpeemos la puerta No van a responder uh -huh. Pero diría yo Eh, pero no no no por boca de jarro Sino porque lo venimos padeciendo hace 70 días Que ni siquiera nos van a abrir la puerta No es que no nos van a escuchar No nos abren la puerta Porque cuando nos dijeron, hagan esto o que Lo que sea, los escuchamos, lo hicimos uh -huh. Porque tampoco es que Llamamos todo el tiempo a la rebeldía Al quilombo, a no, queremos la calle Porque queremos tirar No, no queremos que nos escuchen Y si ustedes dice que el diálogo lo van a dar Cuando hagamos una fila, vamos a la fila Y siguen demostrando que no tienen ganas de hablar con nosotros ni de escucharnos. Y se llenan la boca hablando de un montón de otras cosas que hicieron otros para que nosotros estemos en este lugar. No están haciendo nada para solucionarlo. No han recibido a, a los movimientos populares. Para eso, nada. Eso es tremendo. Y ni hablar... Eh, perdón, estoy súper indignada, pero eh, ayer con el anuncio este de, de ese desacople ¿no? de, de los que son los Potenciar Trabajo que es mucho de lo que perciben nuestros compañeros, ¿sí? que no están sentados esperando ese subsidio, como muchas empresas grandes que sí están sentadas haciendo absolutamente nada, se toman un café y reciben subsidios multimillonarios para sus empresas, uh -huh. sí que siguen la andoguita, que siguen llevándose la afuera, que se están llevando oro, litio y todo de acá, encima con subsidios que nosotros mismos le damos para que se las lleven. ¿Sí? con un montón de impuestos que no pagan para poder llevarse nuestras riquezas para afuera, nuestros bienes comunes para afuera y encima nos desacopran a nosotros que tenemos dos manguitos ahí del salario del salario mínimo, o bien. sea, no solo que está mucho más caro vivir porque todo subió, sino que nuestro sueldo encima nuestros nuestros haberes son muchísimo no se puede nunca a pagar lo, lo mínimo de una canasta básica ni siquiera estamos hablando de unas vacaciones ni de mandar a nuestros pibes a un privado ni, ni al club siquiera, ni siquiera para pagar la cuota del club del barrio tenemos sí ni siquiera para la sube que también están subiendo los transportes y el que no se puede registrar eh, se le va su poca platita de la changa en el bondi, entonces le sale más barato quedarse en su casa, uh -huh. pero se va a cagar de hambre lo mismo, se va a cagar de hambre lo mismo los entonces es cierto los, los colectivos, colectivos están, están vacíos sí, sí, sí, sí. cada vez menos gente en la calle hoy me impresionó la, la poca cantidad de gente y como vos bien decías las empresas y los multimillonarios cada vez más acumulando sin pagar los impuestos que corresponde a cualquier país que ¿No? que en cualquier actividad co hacen falta pagar las cargas sociales de los trabajadores acá hay una baja impositiva, una baja en ganancias una baja ¿no? en responsabilidades sociales y en la función social que tiene que cumplir un trabajo y una producción nacional para proveer de alimentos al mercado interno, a la población no solamente exportar soja Eh, así que estamos bastante complicados, bastante complicados. Estamos complicados, pero eh, seguimos con ganas de luchar. Esto no es para ir llorando y meternos abajo de la cama, no va a ser así. Lamentablemente para ustedes, este pueblo se va a hacer escuchar, va a cortar lo que tenga que cortar, va a golpear lo que tenga que golpear. Y tenemos ganas de ir luchando, tenemos ganas de verdad de hacer las cosas bien, no es solamente... Eh, en la queja, en el desánimo porque es lo que les encanta no desanimarnos a, a, a los pueblos nada de eso estamos justamente acá en esta radio y estamos en la calle, y estamos en todos los lugares donde pueden ir a ver como laburan nuestros compañeros, agarraron la bici yo cruzo el puente caminando no me importa, no me tomo un bondi pero vamos a seguir, no sigan escuchando eh... ni hablar de los medios populares hasta acá el programa de hoy ajá uh -huh de verdad hay mucho por decir todos son bienvenidos a hacerse escuchar también, mandando mensajitos al whatsapp de la FM Riachuelo muchas gracias hoy del otro lado nos estuvo orientando nuestro queridísimo Martín velázquez Bayón, que eso nos da una paz enorme en el piso a Ludmi, que está haciendo el aguante también ahí del otro lado JR, aplausos suelta de palomas para él buen fin de semana compañeros Nos vemos, nos chao, vemos. Chao, Hasta el nos lunes. Escuchamos.